O sea, entre los dos equipos dirigimos el partido. Ah, ¿y se, y se ponen de acuerdo hay como más competencia así de, por ganar? Debe ser difícil, ¿no? Como que el calor del juego sí. también debe llevar a... Eh, cuando jugamos contra chicos es... Eh, nada, respetamos las reglas, no ponemos de acuerdo. Ahora, si vamos contra chicas, es otra cosa. ¿Por qué? Y no, es querer ganar el... No no ponemos de acuerdo casi. En otras cosas, bueno. uno quiere esto, que la otra quiere esto, entonces no nos ponemos de acuerdo, pero siempre jugamos al final. El y organiza y cómo cómo se encuentran los distintos barrios, digamos, cómo entran en contacto. Eh, a través de ciertas organizaciones A través del club, por ejemplo ¿Ustedes están jugando o eso es otra cosa? No, nosotros eh, Creo que tienen una reunión En, en retiro Cada tanto, donde eh, Organizan cómo va a ser el torneo Y nos juntamos en San Isidro O sea, los ocho torneos Que tuvimos, lo hicimos en San Isidro Y la última lo hicimos acá en la cancha de River. Vaya, la cancha de River. ¿Y qué? ¿Estuvo bueno? ¿Ganaron? Eh, igual, para Pregunta sí. aparte. Aún cuando no hay reglas, sí. eh, ¿hay quien gana el partido? Sí, siempre hay una que gana. Ah. Empate, una pierde, siempre. Digamos, reglas hay, lo que no, no referido, hay es referir. No hay es referir, pero hay una de las chicas que anota el gol. Claro. Y lo único que hace es, pues, entre nosotros ponemos la regla, todo. Me parece muy copada esta idea del fútbol popular, ¿eh? Sí. La vamos a seguir charlando, creo. <risa> Por ahora... Bueno, ya terminó el torneo y nosotras igual nos seguimos juntando ah. con, con las del Dari. Y juegan el tiempo. Sí, los sábados y domingos. Wow. En el Parque Pereira. mira está buenísimo. Y también estamos organizando con el Bachi. ¿Un torneo? ¿Con el bachillerato popular? Sí, la última habíamos pensado contra las de Constitución. Pero no salió. Pero Como un ahí. intercolegiales. Ajá, pero estamos ahí. Qué divertido, la verdad. Y sí, es divertirse. Los domingos, por ejemplo, juntarnos entre todos y divertirnos. Es para eso. Me parece buenísimo. Bueno... Eh... Creo que voy a insistirte para que seas la mejor cronista de nuestro fútbol popular. Y bueno, gracias por la información. No, nada. Ahora podemos dejarlos con un poquito más de música. Sí.